decidido tener un fuerte compromiso con la organización, con el apoyo y con la realización de este congreso que para nosotros tiene una especial significación a partir de la temática eh, seleccionada por, por quienes son los impulsores de, de este congreso, que tiene que ver con el rol de la educación y la inclusión social desde una perspectiva política, este, social y, y áulica. Bueno, la tercera edición del congreso va a tener lugar del 22 de al 24 de febrero del próximo año. En esta oportunidad, como decía el señor Intendente, la temática que nos convoca va a ser el tema de la exclusión y la desigualdad, que si bien son problemas que entran a la escuela, se generan fuera de ella... Por esta cuestión es que eh, desde las instituciones educativas estamos muy preocupados por generar dispositivos que nos permitan de alguna manera promover procesos de inclusión. Y en esta situación no es solo la escuela la responsable de generarlo, sino que necesitamos eh, debatir y generar propuestas en el conjunto de la sociedad. Eh, nos interesa el tema de la, de la exclusión educativa porque... Nosotros lo que observamos es que eh, la, la exclusión es una moneda corriente, la exclusión educativa es una moneda corriente en el sistema, en sus dos modalidades. Por un lado tenemos la problemática de todos los chicos que están por fuera de, del sistema según lo establece la legislación y deberían estar adentro. Y por otro lado tiene que ver con mecanismos este, institucionales propios del, del sistema educativo que genera la exclusión del conocimiento. Nosotros creemos que abordar esta temática con los docentes implica analizarlo desde diferentes planos. Uno que tiene que ver con la perspectiva de los procesos de inclusión desde lo sociopolítico, cómo se generan las políticas de inclusión, las políticas públicas, las políticas educativas y eh, analizarlo también desde el plano de lo socio comunitario y, y ahí este determinar cuáles son las políticas regionales o distritales que se instrumentan en el territorio y que tienen como objetivo favorecer los procesos de, de inclusión y por otro lado este también abordarlo desde el plano institucional y áulico eh, en esta instancia de trabajo este Habemos muchas instituciones eh, abocadas en la organización del congreso instituciones que nos venimos autoconvocando anualmente por eso como decía el señor intendente es la tercera edición y cuando hablo de instituciones no solo estoy refiriéndome a instituciones del sistema educativo eh, ahí está bien representadas las jefaturas regional y distrital de este oficial y de privado el centro de investigaciones educativas la facultad de ciencias sociales sino también otras instituciones, este año nos acompaña, eh, integrantes representantes de la Municipalidad de Olavarría, eh, empresas locales que van a acompañar como patrocinadores en el evento, el gremio este Zuteba y otras este, instituciones que trabajan en los distintos barrios generando proyectos y programas de inclusión educativa.